¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el conflicto que se está desarrollando? Sí, nosotros hace tres quincenas que nos estamos cobrando, estamos reclamando la comida para los chicos, para los bolitas, los bolivianos. Esta gente eh, no nos ha dado ropa, a los aguinaldos, las vacaciones nos deben, ¿qué más? El presentismo, siguen hablando muchachos también. Eh, las vacaciones, el presentismo, aguinaldo, todo eso nos deben en el 2011, logramos 12 horas diarias nosotros ni un nos, nos pagaban lo normal, ¿no? Y 8 horas nos pagaban. ¿La barrio, en este barrio se está trabajando? En este barrio se está trabajando normalmente o a media máquina. ¿Cómo está la situación? No, estamos parados de 5 6 meses por acá. 5 6 meses estamos parados acá. Ajá. En este barrio. En estamos allá en el centro convencido nosotros. Ah, en este barrio no se está avanzando. No, nosotros fuimos los que trabajamos allá en el centro convenció, nos Ajá. levantamos todos nosotros. Sí, sí. Y ahí trabajamos 12 horas diarias domingos feriados y siempre cobramos el mismo sueldo. ¿Quién es el encargado de pagarles a ustedes? ¿La empresa? ¿La ¿La la empresa? Red Antelli, ¿La, la empresa? Red Antel, la empresa. Ah Red Antelli. Sí. Uh -huh. ¿Cuántos trabajadores son? Veinte 20. 20 seremos, uh -huh. estamos todos igual, le pasa cara justo a salir el capatá y eso, sí, pero estamos todos parados porque queremos cobrar. ¿Quién es la, la y... empresa? No, la empresa supuestamente venía a pagar hace una semana atrás, y ahora nada, tampoco vino a pagar. Acércate, acércate. ¿Qué decías? Son como unas tres quincenas que no nos pagaron y así nos van diciendo la otra semana, la otra semana y nunca viene el suelo. Ajá. Y así, y se va pasando y no, no llegó hasta ahora mismo, dijo, para el, para el martes, dijo, para esta semana y no llegó. ¿Y el gremio que los representa? ¿La gente de Boca ha venido no? Sí, vino. ¿Eh? Sí, vino. Ajá. ¿Y qué le dijo? Acércate, por favor. No, fuimos ya ya fuimos a Boca, a Blas. Les y, bueno, ¿y, cómo, ¿Y cómo van a hacer ahora ustedes? ¿Se quedan acá? ¿Cómo es la medida de esfuerzo? Sí, vamos a quedarlo los sí. nueve días acá, me parece. Ajá. Porque si ustedes no están trabajando en el barrio, ¿en qué le puede afectar a la empresa que ustedes no trabajen? En ¿Mm? nada, no, no sé. Ustedes vienen a cumplir el horario, digamos, se presentan en la mañana y Toma no hay día. nada para hacer. Sí. Sí. Esto fue lo que se dio allí de la UOCRA, que nosotros nos presentamos, y en el Ministerio de Trabajo. Esto es lo que se precisa, lo que, lo que reclamamos nosotros. ¿Qué le dijeron? que ellos le iban a llevar el solicitado a la empresa y a la Municipalidad de La Barriga, también, porque ya esto ya es el último, no tenemos ni para comer la gente acá, pregúntenle a los compañeros, ninguno tiene para comer, no sé qué más vamos a hacer, nosotros estamos esperando, todos los días cumplimos los horarios, la gente vive acá en el barrio, ellos están acá todo en el barrio, la gente. Ahí están ocupando casas de estas mismas del barrio? Sí. Claro, porque este ellos trabajamos todo acá y como son de afuera, bueno, están en el barrio, vienen en sus casitas, pero a ellas no les queda ni comida ellos, Hablaste acá, vos sos uno de ellos. Si, sí, eh, bien, eh, si sí, es verdad que nosotros no, no recibimos las pagas de tres quincenas y tampoco nada, no, como dice el compañero Martín, absolutamente nada de ajinaldos, de todas cosas no que, que hay, no lo vemos nada. ¿Vos está eso, viviendo en el barrio? Si, sí, vivimos acá en el barrio. ¿Hace cuánto tiempo? Ya un año ya. Sí. Así que con las casas de acá no se está avanzando para nada Sí, para nada, porque está, nos vamos a la otra obra y ahí estaban laborando hace 5 o 6 sea, meses y eso más uh -huh. Estábamos aquí una, una mitad no y, y luego necesitaron más gente allá y ahí nos fuimos ya de este mes de septiembre nos fuimos todos y aquí se quedó parado el silencio uh -huh. Sí, eso es ¿Esa tiene alguna otra obra aparte de esa? Sí, allá tiene uh -huh. y esto eso nos parece que tiene Además del centro de convenciones ¿Hay otra? Parece que no Ah. Sí. Eso sí, bueno. Bueno. eso sería todo.